Sinuoso camino, lo malo no se dice, pero cuenta mucho. La situación es mucho más peligrosa que en la Guerra Fría. Hace unos 10 años asistí a un extendido cónclave de la mafia local en un bar de la populosa ciudad de China de Chongqing, una tertulia de seis o 7 personajes de todo el país que manejaban en torno a una taza de té los negocios de aquella prodigiosa urbe, entonces aún en construcción. Me llevó un americano, quizá gente de la CIA, que mostraba gran familiaridad con todos ellos. Hablaban entre ellos con total desenvoltura de la próxima guerra. Enfrentaría, decían, Estados Unidos y China. Me impresionó el consenso. El asunto de la guerra era inevitable y China saldría vencedora. De esa conclusión participaba hasta un dinámico capo de Taiwán. Hablar de la posibilidad de una guerra sino de su inevitable, se ha convertido en tópico. Pero no en conversaciones de café por desgracia, sino entre quienes toman las decisiones al respecto. Lo primero es grave, cotejado con lo segundo. A diferencia de los años 80, la sociedad civil europea es hoy completamente ajena a ese peligro, pese a que las medidas y los discursos de los poderosos son inequívocos y deberían suscitar la máxima alerta social. Eso es lo que marca precisamente el Doomsday Clock, el reloj del juicio final nuclear que se mantiene desde 1947 y que este año marca las 12 menos 2 minutos, un nivel de alarma que no marcaba desde 1953 en lo más crudo de la Guerra Fría. Todo esto viene a cuento del anuncio de que los Estados Unidos se retirará del acuerdo firmado en 1987 con la URSS en materia de prohibición de los misiles nucleares de alcance intermedio, INF, realizado el 20 de octubre por Donald Trump. La medida es un nuevo desastre que prosigue el desmantelamiento de los grandes acuerdos que ordenaron la tensión nuclear global entre las dos superpotencias e iniciaron luego con Gorbachev un importante desarme estratégico desde finales de los años 60 del siglo XX. El Acuerdo de No Proliferación Nuclear de Ámbito Global pero cuyo primer artículo obligaba a los tenedores de la bomba a desarmarse. El acuerdo ABM de 1972, que limitaba los sistemas interceptores de misiles con el fin de que no diera lugar a la instalación de más misiles estratégicos, largo alcance para escapar a su posible interceptación, lo que habría una escalada de proliferación sin horizonte. Así que como los sucesivos Acuerdos de Reducción de Misiles Estratégicos, START, Siempre por iniciativa de Estados Unidos, esos acuerdos han sido anulados, ABM y NF, ignorados o descafeinados. Eso último es lo que ocurrió con los acuerdos START a partir del firmado en Moscú en 2002, cuando se permitió que las armas retiradas no fuesen eliminadas, sino guardadas en el almacén lo que permitía su reversibilidad. Aquel acuerdo acabó con el desarme real, es decir, vinculante, verificable y en un marco de disminución para entrar en otra cosa. Desde entonces, todo ha ido a cuesta abajo. De la quimera de la hegemonía unipolar de Washington, apenas hay garantías ni canales de comunicación contra lo que se llamaba MAD, destrucción mutua asegurada. Pero las potencias nucleares están en contacto militar directo diariamente con barcos y aviones de Estados Unidos, provocando y acechando las fronteras de China y de Rusia en el mar de China Meridional, en el Báltico, en Europa del Este y en el Mar Negro por no hablar de los contactos en el conflicto de Siria. En las actuales condiciones, la posibilidad de incidentes o accidentes entre las potencias nucleares es solo una cuestión de tiempo. A los despistados que hablan de responsabilidades compartidas y de expansionismo ruso, hay que enseñarles un mapa. Esas fricciones no tienen lugar en el Golfo de México ni en Canadá. La geografía.